a quien saludamos. Emiliano, buen día. Claudio Soto y Gerardo Cherro Rodríguez te saludan. ¿Qué tal? Buenos días para todos y para todas. Bueno, has estado con, con reuniones en, lo, en los últimos días eh, y, y con Darío Méndez y con el responsable de la UDAI Tandil, Federico Martínez. Contanos un poquito cómo fue la charla y puntualmente eh, el tema del Repro 2 y, y, y los cambios que ha tenido. Sí, efectivamente tuvimos estuvimos reunidos días pasados con, con Federico y Garío, eh, más que nada para para bueno, para de alguna manera eh, eh, explicar este programa de recuperación productiva, la segunda una segunda instancia del programa de recuperación productiva denominado Retro 2. En una primera instancia se fue utilizado el programa ya por el año 2008-2009. Eh, y bueno, y el año pasado, por una, cuestión, por una situación particular que fue la, la pandemia, se empezó a utilizar eh, posterior al ATP, eh, allá por noviembre-diciembre y del 2020. Eh, bueno, el programa fundamentalmente va destinado a, a los sectores críticos, que, bueno, que comprenden la gastronomía, la hotelería, turismo y la cultura... Y bueno, fundamentalmente informar que el monto ha aumentado un 50% del inicial, que era 12.000 pesos, eh, pasó a ser eh, 18.000 pesos por trabajador. Bien, eh, ¿cómo acceden las empresas a, a este sí. programa? Eh, bueno, eh, por cuestiones prácticas, eh, bueno, los contadores de, que, que bueno, me estén escuchando seguramente van a, van a saber entender, a través del portal de AFIP se puede entrar a, a, a la gestión del retro y si no, a través de la página argentina.org.ar eh, barra solicitarrepro2 hay eh, de esas directamente para hacer la gestión que, que, bueno, tiene como, digamos, un requisito esencial es la disminución de la producción actual. De la, de, la, de la empresa eh, menor al 20% eh, en relación al año 2019. Digo 2019 porque el 2020 fue una situación particular para todos, hubo una contracción de la economía y, y bueno, se toma como paráme, parámetro el, el año 2019. Bien. Eh, ten, ¿Tenés el número de, de a cuántas empresas se está abarcando aquí en la ciudad de Tandir y a cuántos trabajadores? Mirá, eh, cerca de 60 empresas eh, fueron fueron aplicadas dentro del REPRO 2 eh, en el último registro eh, y eso equivale a aproximadamente mil trabajadores y trabajadoras, con una inversión del Estado Nacional de eh, cerca de 12 millones de pesos. Bien, eh, ¿tiene tiene una duración el REPRO? Eh, esta, esta... Ya, sí, eh, en realidad es mes a mes. Es decir eh, lo, lo, la parte contable de cada empresa tiene que estar atento porque son días donde se tienen que, que registrar y tienen que, bueno, que, que llenar algunos formularios y de ahí bueno eh, sale al mes siguiente o sea eh, es mensual eh, las gestion es mensualmente por cada por cada empresa. Bien, ah, es como el ATP, que cada empresa tenía que anotarse para, para poder recibir al mes siguiente el, el ATP, en este caso el REPRO, es lo mismo. Eh, Todas las empresas eh, mes a mes tienen que volver a revalidar el, el, el, el, el pedido. Exactamente, exactamente. Esto tiene que ver también con, un, un, un, bueno, eh, no, más que nada para tener la, la nómina de empleados, eh, bueno, eh, re, eh, ratificar los los, los, los y los CBU y a su vez eh, eh, contrastar la producción de, del año 2019 con el mes anterior, ¿no? Eh, sí, es, como bien decís, es una continuidad del ATP, eh, el, el ATP fue la, la, la asistencia en un determinado tiempo, ya después cuando empezó a, a, a, a hacer un círculo en la economía, Eh, bueno, eh, el ATP fue dejando de existir Pasando por una segunda etapa Al retro que va directamente destinado A los sectores críticos eh, eh, El ATP era eh, uh -huh. te ayudaban a, a, al empresario A pagar el 50% de, de, del sueldo del laburante El retro, es... qué, ¿qué porcentaje es del, del sueldo De un trabajador? No, son son los montos ah. eh, Los montos son ahora actualmente Son de 18.000 pesos bien. No es un porcentaje de sueldo Está bien bien esa, esa es una diferencia Es una suma fija Exactamente, mensual. Está bien, perfecto. Sí, Supongo sí, sí. que también esto de, de hacerlo mensual debe tener que ver con eh, cómo van cambiando las cosas. Digo, hoy la, la cuestión de pandemia nos lleva a que día a día los escenarios sean diferentes, entonces no se puede poner una fecha fija de hasta cuándo va a durar, sino que va a tener que ver con, con cómo esté la situación. No, exactamente. Eh, esto es, es día a día. De hecho, nos vamos a entender novedades eh, propias de, de, de cómo va... Eh, y estamos en un momento bastante delicado en tema de pico de, de, de, de, de casos entonces eh, tiene tiene mucho que ver eso es, es, es ver cómo cómo va eh, afectando digamos los sectores que, que sabemos que, que hay sectores eh, que son Eh, de alguna manera perjudicados por por las medidas que a mi criterio se necesitan para, para disminuir los casos de, de contagio eh, las dos últimas de, de, de mi parte una tiene que ver con este tema eh, yo empresario hago el papelerío en este mes y ya el mes de mayo si todo va bien y me autorizan ya empiezo a cobrar el repro para mis trabajadores Exactamente, la difusión eh, a través de afip.gov.ar sí. o mismo en redes sociales eh, son días puntuales, creo que este mes eh, si mal no recuerdo son 26, 27, 28 son tres días bien. donde hay que estar atentos y hacer la gestión desde eh, bueno, desde, desde el portal de Afip da bien Y la otra tiene que ver con, con algo en general bueno, como parte del Ministerio, cómo están viendo la, la, la situación de los laburantes se, se ha incrementado las consultas a, hacia ustedes por por algún inconveniente cómo, cómo están trabajando Mirá, nosotros eh, estamos eh, abriendo con guardias mínimas dentro del Ministerio de, de 8 a 12 del de, de mediodía. Eh, sí, han venido consultas. Nosotros por un tema de competencia hay, hay cuestiones eh, de, de relación de dependencia que corresponden al, al Ministerio de Trabajo de Provincia. No obstante eso, estamos estamos eh, con, eh, en continuo contacto porque me parece que tenemos que estar eh, todos como para dar una respuesta al trabajador eh, en, en cuestiones de, de despido, de situaciones particulares. Acá eh, ha habido bueno consultas desde hasta cómo como canalización de barbijo, como el, el, las medidas de, de prevención y, y bueno los horarios, etcétera. entonces de alguna manera estamos eh, también canalizando algunas algunas consultas y en términos de de, no, no de, de de relación, digamos, de despidos y eso no tenemos no hemos tenido eh, muchas eh, muchas consultas eh, por suerte eh, y bueno, entendiendo de que de alguna manera eh, el Estado nacional en estos casos está está presente fundamentalmente para no perder los, los puestos de trabajo y una de las herramientas que es el Repro2 eh, eh, va, va destinada a eso Eh, los horarios de atención más allá que decías que estaba estaba restringida el tema de los laburantes que, que están como como están sí. qué horarios o cómo hay que sacar turno a aquellos que necesitan ir al, al ministerio no de 8 a 12 de, del mediodía estamos atendiendo bueno con, con obviamente con el protocolo correspondiente eh, y después estamos manejando la vía de correo electrónico que es at gu donde tandil trabajo punto.ar eh, cualquier consulta que sea Bueno, que, que sea correspondiente al Ministerio y si no, bueno, se deriva. Eh, también eh, bueno es importante aclarar que nosotros tenemos las líneas de empleo que, que son fortalecimientos pa, también para las empresas, para la, la nueva incorporación de gente de personal, eh, que bueno que es importante también eh, aclarar que, que están vigentes. Bien, clarísimo. Emiliano, te agradecemos muchísimo sí. estos minutos aquí en ABC Hoy Radio y seguramente estaremos en contacto con el pasar de los días Eh, para, para tener información de cómo está todo en el Ministerio de Trabajo. Cuando quieras estoy a disposición, Claudio. Un no, saludo para toda la audiencia y para todos por ahí. Un abrazo. Hasta luego.